La zona cero. Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al maravilloso mundo del circo. Pasen, pasen y vean, porque aquí van a encontrar eh, todo tipo de criaturas, eh, diferentes tamaños, diferentes grosores, eh, cualidades, habilidades, eh, mutaciones, de todo tenemos en el gran circo Barnum. Sí, eh, un monográfico Zona Cero dedicado al circo, ¿verdad? Y eso que no somos especialmente pues, forofos de, de la actividad circense. Pero bueno, la verdad es que Barnum merece un monográfico Zona Cero, pero con letras mayúsculas. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, rodeado de todo el espectáculo de Barnum. ¿Estás aquí porque con... es una de las cosas más sorprendentes. Yo creo que a los oyentes les va a gustar. Porque creo que muy poca gente se imagina hasta qué punto fue famoso e importante eh, Barnum, eh, Phineas Taylor Barnum, para la historia del circo y del espectáculo del espectáculo concebido en el sentido moderno. Sí señora. Aunque aquí... hoy no resultaría muy grotesco. Veo que vienes con, con fotos de la época, con eh, tarjetones eh, del hombre más fuerte del mundo, la mujer barbuda, el hombre más diminuto. Aquí el... la tengo, aquí lo tengo. Recordar que la vamos mujer... a hablar de la persona que acuñó la palabra el mayor espectáculo del mundo. Del mundo, exactamente. ¿Qué tal mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como veo que vienes con una camiseta de la mujer simio, ¿eh? Sí, <risa> y con... Y con una sirena de plástico también. <risa> Estos es para exhibir en un porque bueno, el Barnum eh, exhibía de todo, todo lo que encontraba animales exóticos, eh, personas, rarezas, fenómenos, de todo bueno, yo creo que es el que acuña también esa palabra de friki ¿no? porque a partir de ese momento casi todos los frikis se apuntaban a, al circo Barnum y además es, que, que este hombre era un, un mafiosillo también ¿eh? un mafiosillo, sí, desarrolló sí, sí, sí. técnicas para, para sacarle los dólares a los pobres catetos eh, que, que se acercaban al, al circo Eh, eh, yo, yo escuché una en una ocasión eh, que decía, bueno, tenía a unos cuantos secuaces en la puerta, en la entrada del circo, se pagaban 50 centavos y entonces eh, estos secuaces observaban las carteras y si la cartera venía abultadita eh, del centro de Minnesota o cosas de estas, pues cogían los secuaces y marcaban con una tiza el abrigo, por así decirlo. Se chocaban, como por error, y marcaban con una tiza, y ese era el, el tipo a seguir. <risa> ese era el tipo a seguir y a sacarle todos los, euro, eh, los euros, los dólares posibles, en diferentes casetitas donde se mostraban las atracciones, ¿no? O Así sea que sí. el tipo, el, el Barnum este, se las traía. No, ¿sí? no tenía ningún tipo de escrúpulos. De hecho, no. le consideran el príncipe de los charlatanes. Claro, claro. Y ya en sus orígenes, pues, apuntaba, apuntaba formas, ¿no? porque este hombre ya era hijo de un tabernero y desde pequeño empieza a desempeñar pues multitud de oficios ¿no? empieza a ser mozo de labranza, buonero, organizador de loterías, periodista, hasta que encuentra un filón ve que con eso no hace demasiado dinero él sí, está sí. deseando a ver qué pena Jesús eso que has dicho ¿eh? si <risa> sí, no lo de periodista Bu en aquella época buonero no, no, eh, sí, sí. el, <risa> el heraldo <risa> el heraldo de la libertad se llamaba su periódico ¿eh? sí, sí, bueno fíjate sí, era de dambro y con ética sí, toda la libertad era un buscavidas era periodista buonero claro y ya si si porque entra de todo ¿no? <risa> pero bueno periodista es que una parte importante de lo que realmente pero periodista eh si hubiera habido televisión hubiera sido el inventor de la telebasura seguro pero seguro seguro Bueno, Poe también lo pero fue. Era un monstruo no sé, de la... Bueno, pues sí, sí, la verdad que sí. Además, ya te digo que el concepto de periodista de aquella época era totalmente diferente <risas> ahora. Sí, al sí, sí, El sí. que se dedicaba a buscar pues cualquier tipo de noticia, de noticia. Pues, para vivir. Yo digo que mal vivir, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que en estos eh, venir e ir y, y a charlar con unos y charlar con otros se da cuenta de que hay algo que sí que da dinero, que es el contratar y mostrar al público, previo pago, claro, pues una serie de rarezas que él encontraba, ¿no? Y siempre con un lema que él lo aplicó a lo largo de su carrera profesional. Y es que a la gente le gusta que la engañen. Eso lo tenía él muy claro. Sí, pues, es verdad, si es la, es quiere, la gente quiere ver algún espectáculo, algún fenómeno, alguna rareza, yo se la traigo. Y si no es real, yo la invento. O pues sea, Carlos, que hubiese hecho, eh, si hubiese televisión en el siglo XIX, el Dutch Incredible de la época, ¿no? Por supuesto. La evolución de Barnum es curiosa, además, porque, bueno, vio bastante enlace el 5 de julio de 1810, cuando Estados Unidos era un país muy joven y muere en 1891 cuando Estados Unidos está a punto de dar el salto a convertirse ya en una gran potencia mundial. Él era tenía un enorme sentido del espectáculo hay que era una persona brillante. Él aprovechó los recursos que tenía en una sociedad en crecimiento como la que él vivía para intentar crear algo pues bueno aparte de ganar mucho dinero pues crear algo lo más grande posible. De hecho, eh, él vio el nacimiento en vida del, del que hoy es el circo más antiguo del mundo, que ya no lleva solamente su nombre, el Ring, Ring Bros. and Barnum and Bailey Circus, que es el, actualmente el, el circo vivo más antiguo que existe, y mm, además un circo gigantesco y enorme y una gran una gran empresa que bueno que es mundialmente famosa. Pero la verdad es que como bien dice Jesús, él tuvo unos comienzos que se basaban básicamente en la picaresca y además por lo que ha pasado en la historia es en realidad por el circo, pero por lo que ha pasado la historia de la cultura, decir eh, post, post -pop moderna, es decir post-pop moderna de después de los años 60-70 por lo que ha vuelto a la fama es por eh, su eh, curiosa relación que no tiene realmente ninguna con una película de los años 30, de la que luego hablaremos y porque de manera indirecta no directa, pero sí de manera indirecta es quien ha dado al mundo la palabra friki, fix, Freaky. extraño, porque aunque él nunca lo llamó así, él lo llamaba de otra manera, él lo llamaba, primero lo llamó el, el, el Museo Americano de Barnum era el nombre que le dio, a lo que él eh, llevaba junto con él, porque viajaba con un pequeño grupito eh, estoy hablando antes, por supuesto, de montar el circo y mon montó y se dedicaba a viajar por las pequeñas localidades, principalmente de Estados Unidos exhibiendo lo que él llamaba así, su, su, museo, americano. su museo americano, pues este museo americano era la cosa más rara que alguien se puede imaginar. Hoy no solo sería políticamente incorrecto, se estaría directamente prohibido, sí. porque era un verdadero disparate como va a ver ahora todo el mundo. La película de La Parada de los Monstruos, ¿no? Sí, la película es Frick, se hizo en y 32, pero vamos, es cierto que se utilizaron personas reales que en realidad hubieran podido perfectamente formar parte en el siglo anterior de lo que era el concepto de, del, del Museo Americano de Barnum, que era realmente Un zoo humano, decir, un zoo, una decir, sí, sí. una, una locura en la cual él iba recogiendo todos los casos extraños que había en el mundo de malformaciones o de problemas genéticos, de cualquier cosa, los llevaba y los colocaba. Y si no llegaba a encontrar a alguien que tuviera características suficientemente raras como para exhibirlo... Pues, como si era alguien con dos, se alimentaba. inventaba. Lo era, fabricaba. Era un rufián de, de alto sí. calado. Eh, tenía una de las atracciones en las que picaban todos estos eh, de Minnesota y de y otras, <risa> y otras eh, zonas. Tenía una atracción llamada el Devorador de Pollos. Entonces, eh, claro, el cartelón era tremendo, el Devorador de Pollos. Uh -huh. Todos eh, pagaban eh, sus centavos y entraban y se daban cuenta que eh, dentro de la caseta solo había un señor comiendo pollo. Y claro, cuando iban a protestar les decía, no, no, no, no no digan ustedes nada, cuéntenselo a sus amigos, ya verán qué risa, cómo pican, ya verá cómo pican. Y efectivamente, no contaban nada, salían, se lo decían a los amigos y pagaban otra vez la claro. entrada, y, y claro, se partían de risa viendo cómo picaban los incautos, ¿no? Y así, y así era Barnum. Claro, si sí, él tenía un lema, y él decía que en este mundo cada minuto nace un tonto, y él lo decía... <risa> <risa> es una de sus palabras. No <risa> Ahí lo tiene, en ese ejemplo. Pero fíjate, si os cuento cómo empieza en este negocio. Bueno. Es que es de chiste, ¿eh? Cada no de chiste. Ese, ese ejemplo es muy representativo. Pero fijaros cómo empieza. Él, al principio, cuando no era conocido, vivía modestamente en Nueva York, tenía a su esposa, sus hijos, y contacta un día pues, con un tal Bartran, ¿no? También otro picaruelo como él, ¿no? Que le cuenta que conocía a una anciana negra llamada Joyce Head que la hacía pasar por la nodriza de George, de George Washington. Washington sí, claro, para que pasara por la nodriza de George Washington en ese momento esa mujer debería tener 161 años. <risa> y años no los tenía. Daba igual. Como nadie sabía exactamente cuando había nacido Washington. La presentó como la nodriza de George Washington. Aquí esta mujer que, que, que cuidó a George Washington. Claro. Y entonces, bueno, como coló la exhibió por todo el país hasta que se murió esta mujer en 1836. Y entonces, como ve que con, con eso gana dinero, que la gente se lo cree. Y dice, bueno, si da igual, aquí aunque presentas a una mujer diciendo que es la nodriza que le dio de de amamantar en sus pechos al primer presidente de Estados Unidos, se lo creen entonces ahí ve que hay un filón, dice, pues venga pues vale, si quieren este tipo de mercancía yo se la busco, y entonces a partir de ahí, él empieza a buscar a buscar por todos los sitios, o sea no tiene ningún tipo de, de escrúpulo en ningún sentido, coge los enanos más enanos los forzudos más forzudos los gigantes más gigantes, las bestias más exóticas, más insólitas no tiene ningún problema, hasta que crea el American Museum En ese American mm. Museum, que es el primero, ¿no?, antes de crearse ese, ese circo Barnum como tal, pues hay, por ejemplo, hay de todo. Reproduce a escala las cataratas del Niágara. Eh, tiene hombres de raza negra, pero de un color de piel blanco, con lo cual hay una rareza sí, también. Cogía, cogía negros albinos. Curioso, sí. también. Eh, Tiene, eh, Sirve por vez primera la sirena de las Islas Fiji, que bueno, también vaya tomadura de pelo, ¿no?, porque le colocó ahí unas extremidades a un pez, ¿no? para que pareciera una, una sirena, sí, sí, y sí, se sí. lo coló a todo el mundo, ¿no?, Eh, un caballo la nudo. Bueno, ahí empezó Con todo ese tipo de, de historias. Sí, sí, sí. <risa> él tenía la mujer cañón, el hombre P, sí, sí. la mujer barbuda, el enano más pequeño pero, del mundo, pero, el tipo más grande. Pero es que claro, co, co... los yameses famosos Chang-Yen, que luego conté la historia porque es tremenda. Pero es que iban, iban por miles, ¿eh? Sí, sí, sí, no, no. O sea, es que era la, era la máxima atracción a la que podía quedar claro. un norteamericano de la época. Y sí, sí, sí. bueno, y además, aparte, todos los agentes de Barnum eran gente de lo más avispada. Es decir, él se sabía que él se encargaba de prácticamente cualquier rareza o anomalía que hubiera en el planeta, por lejos que fuera de Estados Unidos, él se encargaba de acogerlo en su circo porque sabía que era una manera de promocionar eh, su extrañísimo espectáculo con el añadido que ha citado Jesús que cuando, era como, cuando, como lo de cuando no llegas con la cruz, llegas con la espada es cuando no llegaba con la realidad, llegaba con la fantasía bueno, no pues, había ningún problema es decir él siempre tenía un argumento más allá de lo razonable para poder llegar decir, obviamente hoy sería un estafador con todas sí, las de la sí, ley sí. sin embargo, hacía algo muy parecido a lo que tú has contado es decir él siempre eh, lo argumentaba de manera que nunca se podía decir que había engañado a nadie Es decir, bueno, tenía, y es más animaba al que claro, le ha picado, Dejaba un punto siempre ahí de incertidumbre. Aquel mismo se convirtiese en el estafador de su amigo, ¿no? Que, que que le engañase también, diciendo entra entra que aquí devoran pollos. ¿sí? Pero fíjate, por ejemplo, pues voy a contar el caso, por ejemplo, de los hermanos Chang Yang, que es un caso tremendo, pero que demuestra además cómo era el mundo en la época, es decir cómo y cómo es algo que hoy nos produciría un terrible rechazo. Sin embargo, resultaba no solo atractivo sino tan llamativo que la gente iba a verlo. Bueno, dos eh, niños que se llaman Changin Bunker Bueno, los descubre un norteamericano Que se llama Coffin, en Siam en, Es decir, en lo que es Tailandia Y eh, descubre, bueno, que hay dos niños Que están unidos por, el, por, un, por un lado Y que son siameses, obviamente Entonces, los compra Porque directamente los compro Los metí en un barco y se los lleva a Estados Unidos Entonces, allí se sabía que habían, que habían nacido en 1811 Es decir, eran un año mayores Tan solo que... Un no, año más no. jóvenes que, que Barnum Y eh, Coffin Eh, ...lo que hace es que los bueno se los, se los cede o se los presta o vende o hace un contrato con el circo Barnum... ...entonces el circo Barnum que tenía ya un montón de bichos raros y de personas rarísimas... ...y de, y de todo tipo de animales extraños y de cosas, los coge... ...pero eh, la verdad es que en el caso de los, de los hermanos, como había un contrato... ...porque al fin y al cabo bueno era Coffin que los había localizado... hizo un contrato con ellos de manera que Barnum se estaba forrando exhibiéndolos... ...pero es que ellos se forraban también, porque claro, estaban ganando también muchísimo dinero... Entonces llegó un momento en que habían ganado tanto, tanto dinero que los hermanos Sen eh, se separaron, no ellos, claro, no se podían separar, sino se separaron de Barnum, y se, se establecieron en, en una granjita cerca de Washington, donde además tuvieron, se casaron y tuvieron sus hijos, pero vivían juntos, claro, estaban pegados. Sí, sí. El caso es que existieron ricos, y lo que ocurre es que la guerra civil les arruinó, porque claro, la gente dejó de ir a, ya nadie no iba a verles, había otros problemas que pensar, y claro, pues automáticamente se arruinaron. Y lo, lo cierto es que tuvieron que volver de nuevo al circo Barnum para poder sobrevivir. Entonces, eh, Barnum hacía siempre lo mismo. Decía, vean, vean, vean a los hermanos Chen, Chang Yeng, los únicos siameses del mundo, y aprovechen porque mañana un cirujano los separará. <ríe> y nunca lo hacía, claro. Oye, oye, oye, oye, oye. Los tenía permanentemente, no permanentemente unidos hasta que ocurrió una desgracia y en 1874. Uno de los dos siameses sufrió un derrame cerebral y se quedó muerto junto con el otro, que seguía vivo con su hermano, hasta que finalmente bueno, sobrevivió unas pocas horas. Pero fíjate que siempre utilizaba el mismo argumento y venga, venga venga que mañana nos separamos así lo estuvo durante años bueno y nadie decía nada Jesús no, no tuvo Barnum un problema con sí ahora, claro que era muy polémico claro. empezó a tener el momento que exhibió a la, nodrita, la digo, nodriza la nodriza ya sospecharon ¿no? algo ¿no? cómo iban a decir ahí cosas pero claro la gente decía si sí, es capaz de pagar en, fin, en definitiva a nadie lo obligaba no le ponían una escopeta no cada uno entraba pues para ver una rareza ya contamos poco cuando hablamos del gigante de Cardiff cómo lo intentó comprar por cincuenta mil dólares no se lo venden y lo fabrica era una una falsificación como no se la vende la falsificación a su vez crea otra copia de esa falsificación y la exhibe y no tiene ningún problema y saben perfectamente que aquello era un gigante ni era nada pero van a verlo porque lo que iban a ver precisamente es eso era lo sorprendente lo que no podía ver en otros lugares y, y eso es lo que tenía gala lo para que creó muchísima polémica incluso tuvo hasta enfrentamientos con otros países ¿no? se sabe que en 1881 adquiere el elefante Jumbo que por entonces estaba, se exhibía en el Royal Show de Londres. Bueno, pues el chumbo era como el símbolo nacional para los ingleses. ¿No veas tú la polémica que hubo para que no saliera ese elefante de allí? Bueno, pues aún así lo compra y se lo lleva a su circo, ¿no? Entonces, bueno, hubo bastante jaleo alrededor de eso. Como él vio que encima eso colaba y que no pasaba nada, intentó comprar la casa natal de William Shakespeare porque por entonces estaba muy abandonada olvidada, sí, sí, sí, bueno, sí. ahí sí que ya hubo un clamor popular y el gobierno tomó cartas en el asunto y a pesar de que casi la venta ya se había eh, concretado No me digas que casi llegaron a sí, vender la sí, casa de William claro, Shakespeare hombre, porque él daba bastante dinero entonces la casa de, <coughs> de William Shakespeare en aquel momento ya digo, a finales del siglo XIX no se le hacía ningún tipo de caso, estaba por ahí abandonada, y él pues quiso desmantelarla y traerla otra vez pues para exhibirla como tal, como la casa de William Shakespeare y ahí es cuando parece que surgió un sentimiento nacionalista en Gran Breta, en Gran Breta que dijeron, cuidado, oye, que esto es nuestro, que este hombre lo va a destrozar, y menos mal, porque muchas de estas cosas que él fue comprando, eh, y sobre todo muchísimos animales y tal, al final eh, surgió un incendio en ese primer museo, en el American Museum, Ese incendio pues destrozó muchísimos autómatas, él también estaba exhibiendo autómatas en aquel momento, o sea que una cosa prodigiosa también, muchos animales murieron, en fin, muchas cosas de las que él tenía se destrozaron y aún así él tuvo la valentía, el arrojo, el dinero y las ganas de volver otra vez a crear el museo prácticamente de sus cenizas, ¿no? Este hombre era un queratólogo se sí, sí, sí. se de todo sí. <risa> o sea no, que decir claro. que, que este es el personaje que como empresario desde luego no tenía precio porque no No tenía ningún tipo de problema, ni moral, ni ético, ni económico, porque hizo una fortuna considerable sí, para bien. conseguir lo que él quería conseguir. Y era lo que, según él, decía que demandaban pues eso, sus propios clientes, la gente que iba a su circo. ¿no? Entonces, en 1881 también es cuando se asocia con su socio James Bailey, que a partir de ese momento se llama el circo Barnum Bailey, y bueno, pues ya es un poco la apoteosis, ¿no? Ya cuando eh, da el último giro dentro de su vida, porque él solo vive diez años más, eh, hasta mil noventa y uno, pero es cuando adquiere también una fama uh -huh. Tremenda, hasta una fama que incluso le perdura, porque él, aunque muere, todavía el circo bar no sigue existiendo. Pero la cantidad de cosas que ahí se exhibieron, claro que eran polémicas, porque el hecho de que exhibiera, por ejemplo, al enano Tom Paus, que se llamaba Pulgarcito, así popularmente, que medía exactamente 69 centímetros, que le llevaba una maleta prácticamente, o sea que exhibía al yo-yo, que era el hombre perro, que en realidad se llamaba Teodor Peterov, que era un ruso que poseía pues bueno pues un problema capilar ¿no? y es que le salían pelos por todas las partes y entonces eh, cubría sí. el pelo todo su cuerpo, incluso hasta los párpados y en la yema de los dedos, ¿no? su pelaje era tan espeso que se le confundía con un perro grande, y entonces él no tenía ningún problema llamarle así, ¿no? el hombre perro, el yo yo entonces bueno claro ¿cómo no va a causar cierta polémica? entonces aquí la pregunta es cómo es que por esta cierto, gente hay, una, aceptaba hay esto? algo fantástico en el caso de Vernon que ¿sabes? Mm. Me, me hace la pena destacarse Barnum vive en una época que en su propio país es la época de la guerra civil donde había un enorme debate sobre la esclavitud y en un periodo en el mundo en el que aparecen las primeras doctrinas del espantoso darwinismo social que luego llevó al nazismo y cosas parecidas que intentaban demostrar su prioridad de determinada raza sobre otras. Bueno, pues Barnum en el fondo se lo tomaba a rechifla. Es decir, él llegaba a tener una cierta relación con todos los fenómenos que exhibía sí. y la verdad es que no tenía ningún problema en ese sentido hasta el punto que hizo cosas bastante graciosas. Por ejemplo, cuando se dedicaba a llevar a su, a su circo a negros albinos es porque él sostenía delante de los espectadores que podía convertir en blanco a cualquier negro entonces entraba por un lado entraba un negrito así decir por uno por un lado de, de una especie de de, de de de escenario y salía blanco por el otro lado entonces claro en realidad eran dos personas diferentes y hacía todo tipo de trucos de ese tipo entonces sí, sí. En, realmente él se tomaba muy de una manera con un cierto sentido de humor el extraño mundo en el que él, él mismo se había creado alrededor porque cuando llega al acuerdo con con Bailey ya es diferente porque entonces lo que montan es el primer circo gigantesco y transnacional es un uh -huh. enormes en el sentido moderno que capturan animales en África además de unas expediciones carísimas, pagadas hay un momento, es decir, por ejemplo, la estrella de su circo en los años justo antes de su muerte era un, un elefante enorme se llamaba Jumbo, que habían captado, capturado en África entonces, en, en ese momento él ya convierte lo que hasta entonces había sido purísimamente una especie de feria de fenómenos en eh, algo pues, eh, bueno, que a mí, precisamente yo no soy un gran aficionado al circo, pero en algo más serio, sí, creo que vino más serio y el... carácter, sí, sí, sí, sí, sí por sí, supuesto recorrer el mundo España. entero sí. y no, y además eh, oh, ya, y actualmente el circo Ringling Barnum tiene como como varios grupos de circos, o sea, son varios en realidad que están viajando por el mundo, aparte del que están los que están permanentemente uh -huh. en, en un sitio. Bueno, pues eh, el circo Barnum, hay historias muy tristes con estos fenómenos circenses del siglo XIX, verdad, Jesús. hay, sí. hay historias sí, tremendas. Sí, tremendas. Lo de la mujer eh, mandril, por ejemplo. Uh -huh. eh, la verdad es que incluso el propio Charles Darwin escribió sobre sobre este caso, un caso Que, que asombró al, al mundo, una mujer de un metro cuarenta apenas, pero cubierta totalmente, como decías antes, eh, por, por pelo. Sí. Y, y bueno, pues eh, esta mujer cayó en manos de unos y otros, eh, al final un otro parecido a Barnum, se casó con ella, pero simplemente para poseerla, para ah. poseer la mercancía, sí. para que no viajase ni a un lado ni a otro, y tuvo un hijo que nació, ella tenía la, la secreta esperanza de que naciese normal, entre comillas, pero nació como ella. Uh -huh. cubierto por pelo y murió a las pocas horas ella también, de ese parto bueno, pues este fascineroso lo que hizo fue vender los dos cadáveres a un científico ruso para que éste los embalsamase y los pudiese estudiar pero cuando se percató que podía ser el negocio del siglo pues se los recompró por el doble Para, para luego él eh, Sacarle y exhibir el cuerpo de, de, de la mujer y del niño durante años ¿eh? claro. Y sacar un rendimiento Y esto se hacía en el siglo XIX con total eh, impudor ¿verdad? Bueno, hay sí, que sí, recordar sí, sí. que en España Había en un museo hasta hace muy pocos años Un negro disecado o sea, sí, sí, Era, sí, era sí. habitual, en el siglo XIX se consideraba sí, que el mundo el era así Bañuelas, era... Claro. Las rarezas ¿no? Sí, eh, exactamente, fíjate, vamos a contar Tres ejemplos muy rápidos, pero para que veamos un poco sí. la catadura moral de, de este personaje ¿eh? de, de Barnum. Pero que había otros como él, ¿eh? No, no, había muchos más. Lo daba la época y sí. lo daba porque, bueno, tampoco había ningún tipo de cortapisa legal, ¿no? En sí, aquel sí, momento. Sí. Uno de los que él se veía era el hombre de piel azulada, así le llamaba, ¿no? Uh -huh. Cuando muere este hombre, eh, un médico encuentra en su cuerpo grandes cantidades de nitrato de plata en su cuerpo. Es decir, seguramente había descubierto que esto le daba un tono azulado a su piel y entonces ese anhelo de ganar más dinero, de, de ser exhibido en el circo, pues hacía que, que, bueno, que, le, que le valiera más que su propia vida ¿no? esta ingestión de ese veneno que poco a poco es verdad que le daba esa tonalidad azul, pero le iba matando y como así le mató, bueno, pues Mar no lo sabía y permitía ¿no? que este hombre tomara ese nitrato de plata. Eh, otro era, eh, por ejemplo, en la barraca vecina exhibía lo que llamaba la triste Susana. Entonces lo que hacía Barnum es que ofrecía un premio de mil dólares aquel que hiciese reír a la triste Susana. A la triste Susana. ¿Qué pasa? Bueno, esto si, si me apuras más, ¿no? Sí, sí. Que, no, pero Barnum, más liviano. Claro, era imposible, era imposible que le hiciera reír porque se sabía, la pobre Susana tenía la cara totalmente paralizada. y lo sabía, ¿no? Entonces, oh, es... era imposible, claro, pues te digo que para que veas cómo era Barnum. O sea, que se aprovechaba de un sí. problema físico que tenía esa imposibilidad porque tenía esa parálisis, dice, a ver quién le hace reír. Evidentemente, claro, esos mil dólares no se los dio a nadie. Es decir, esto es un poco la catedra moral. Bueno, y, y otro personaje, por citar uno de los muchos, le llamaba el no se sabe qué. O sea, sí lo llamaba. Dice, ahora presento el no se sabe qué. No se sabe que qué. Barnum presentaba como un marciano o como un eslabón sí. perdido entre el hombre y el mono. Realmente era William Jackson, se sabe el nombre, que había nacido en 1842 en Nueva Jersey. Bueno, pues era tan raro que le decía, no se sabe qué. O sea, cosas de este tipo, de, vamos, de una crueldad, de, de, de, de casi, casi humillar ¿no? al, al personaje, sí, pero sí, que sí, se, de... se dejaban humillar. Porque fíjate que esta gente prefería estar en el circo Barnum y ganar lo que ganaran porque tenían un rechazo social. Esta es la gran paradoja, porque por una parte sí. decía, bueno, ¿cómo se dejaban prestar? ¿no? ¿Cómo se dejaban manipular? Realidad, ¿Cómo se dejaban exhibir? En el fondo era una familia. Porque en el fondo era una familia, era una porque familia, es que fuera sí. del circo todavía a esta gente les trataban peor. Entonces sí, ahí por sí, lo menos sí, sí. podían exhibir sus miserias, pero Claro, tanto, sabéis que una, una gran parte de los actores de la película Freaks de la película del año 32, trabajaban en Ringling o en Barnum, es decir eran personas reales. Es decir, bueno, no hubo ningún trucaje en esa película, es decir, se eligió a personas reales que bueno que se dedicaban a eso entonces bueno la verdad es que es una cosa sí, sí. por ejemplo bueno cualquiera yo lo tengo grabado desde siempre vi la película de los famosos pinheads los cabezas de alfiler que eran los que tienen dos, dos dos hermanos que tenían una cabeza chiquitita o la la, de, la mujer barbuda la que llamaba la Venus de, de Milo viviente es decir, era era era sí. un mundo cruelísimo de muy hecho cruel, muy cruel. sabéis que la película fue retirada en Estados Unidos la cartelera en Inglaterra la prohibieron directamente sí. no sí. se pudo exhibir sí. bueno pues eh, ahí está el, el mundo del circo no tan maravilloso verdad hacen de algunos ejemplos que estamos dando hay otros que bueno pues, sí, pasan por, por eh, entrañables el enfrentamiento este que hubo entre los dos famosos enanitos el no recuerdo los nombres pero uno a, a uno le llamaban el general Porque a Barnum le gustaba mucho eh, que sus enanos tuviesen como una cierta pátina de, de, de aristócratas, ¿no? Eh, sí. Hacía ver como que venían de Europa, que eran refinados, eh, bueno, pues... Y a uno le llamaba el general y a otro el comodoro. Sí. Eh, medían eh, como cincuenta y pico ¿Eh? centímetros, eh, uh -huh. muy, muy poquito, y los dos eh, pugnaron por el amor de, de la Viana, o, o, la, o Davinia, que era otra enanita que era una muñeca, pero de, de dimensiones perfectas en su tamaño, en su escala. Uh -huh. Y bueno, hubo una pelea atroz entre los dos enanos pegándose puñetazos por el amor porque de, de Daviana y al final pues se la, se la llevó uno de ellos y el otro fue el padrino de la boda, pero a la boda fueron más de dos mil personas se lo llevaría el enano general que era Tontum Ese era es, el, el nombre sí, que tenía el sí, general sí, sí, sí, eso es pero te acuerdas es, es lo que sí, se contó sí, sí, sí. la boda dos mil los generales de la unión en ese momento era la guerra civil fueron los generales de alto copete los políticos nadie se quiso perder aquella boda considerada como la boda del siglo sí, sí. y se casaron allí los dos enanos y Barnum en un acto de generosidad no quiso cobrar entrada <risa> bueno, sabes cuáles fueron las últimas palabras de Barnum cuando muere. <risa> Porque ya es raro que no quisiera cobrar entrada sí. Bueno, pues las últimas palabras de Barron Cuando muere en 1891 A la hora de despedirse del mundo Solo le interesó preguntar ¿Cuánto se recaudó hoy en el Madison Square Garden? Que es Eso es lo que le preocupaba Oh, qué, qué cosas, eh. Menos mal que ya no quedan barnum, Carlos, o, o... Eh, no, claro que era nombre, no, no, <risa> claro que nombre el, el, el circo ha permanecido. Él se convirtió en una figura más sí. muy importante en Sarasota porque eligieron un lugar donde hacía buen clima, pasaban temporadas allí verano y luego se, finalmente se convirtió en el, en el lugar donde el, el circo se quedó. Sarasota. Él utilizó los, los elefantes para construir el primer puente que se hizo en la zona, en una zona que se llama, además Spanish Point, el puente de la punta española, que era una zona de ricos ya desde finales del siglo XIX. Y cuando él llega con, bueno, con su mujer en, en los primeros años del siglo XX... Eh, bueno, perdón, al finales del siglo XIX... Pues bueno, lo convirtieron en un lugar... Muy, muy conocido y, y, y colaboraron y, mm. todos los, todo, el, todo el grupo no solo de, de los Barnum, pero sabes que son varios circos unidos, pues estaba el de los hermanos Ringling y luego estaba Bailey, que era pues, su socio principal entre los tres, esos son los que dieron la, la, los que conformaron lo que es el gran núcleo del, del gran circo mm. actual, que sigue siendo pues toda una institución allí toda una institución. ¿Cuánto hemos recaudado hoy? lo que le preocupaba Ya conseguido, falleció Barnum, a saber dónde estará Bueno, pues muchas gracias Carlos Canales Toma, para ti, para ti estas piezas malabares, aquí puedes hacer unos ejercicios prácticos ah, vale, Muy bien, qué cómodo. Tomalavares. Eh, y para ti, Jesús. A ver, a ver, a ver. A ti te Toma, Ponte, Ponte, Ponte esta barba, Ponte esta barba. Cúbrete la cara que te voy a poner aquí en la casetilla esta que vamos a sacar unos euros. A partir de ahora eres la gran mujer barbuda, ¿eh? Bien, bien. Y lo del pelo este que me sale por las orejas? No, eso es para otra atracción. Es necesario.